Porque somos Algarrobo, bien arraigado, somos el barrio y su gente, somos tu voz, joven, vital, somos Radio Madrid, intercultural. Y que lo que sea, se hecha hasta el aire girando limones, y que sea lo que sea. Bueno gente, cómo están ahí del otro lado? Yo soy Anaí Fernández y esto es lo que suena en las calles. Tenemos un programa con mucha información y música. En un ratito nada más, estamos pasando la entrevista que Natalia hizo a la cantante Brisa Torres, de la secundaria 118 de resistencia. Tendremos además la palabra de la señora directora de la secundaria 118, profesora Antonia Alegre, sobre las actividades que se realizarán en la institución con motivo del día del estudiante, el próximo 20 de septiembre. Tú no como yo, tú no como yo, mucho mucho flow, flow no matamos. take. Tenemos entendidos que se armó un cuerpo de danza también en la escuela. Ya nos estará detallando Víctor en una nota que le hiciera a la señorita Caterina Gay. Mientras seguimos con la música, vamos con Nadie Yankee, Chequichequie. Quédate ahí que hay más lo que suena en las calles. Hay que va a preta echate sopa la naga para tra tra con tu jeans de al duro y jean, tealduri, cuando le roza el buri le tiro su tancia caliente que el churi y dejo correr cuando me lo mueve sopale rafo acaso sin llevar una nueve se explota como un peine y yo exploto como un lago me debe la pista y su cintura le embargo le gusta la pesca porque es una fresca si tapa el baile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 Jackie Jackie tú la ves ¿Qué? como ya te mira arriba y en la zona es El Jari Yankee rey del micro en la impro como me filtro por eso chistra ja, y ahí urva vamos bala vamos vamos bala pa vamos para la rumba oye rumba que esta liga no se asomen ja, ja. one take Hola Brisa, gracias por concedernos esta entrevista. Es muy importante para nosotros y para mí especialmente. Como algunos saben, Brisa Torres es una alumna de la ES-118 que llegó hace poco a la escuela y al Chaco inclusive, pero que se ha hecho muy conocida por su voz tan especial. Ella ha participado de, en sus actos, ha cantado en el Domo del Centenario y en el Parque de Febrero. ¿No es así, Brisa? Hola, no de nada, gracias a ustedes por la invitación Sí, he estado en varios actos del colegio cantando Y, y así hasta que mi profesora Gabriela Rubiolo Me invitó para cantar en el, en el Teatro Vido Miranda Y después canté en en el domo bicentenario. ¿Cuál fue tu primera presentación cantando? ¿Cómo descubriste que tenías una voz increíble? ¿Cómo te sentiste la primera vez que cantaste ante muchas personas, ante un público? La primera vez que canté en público fue cuando era la estudiantina, la estudiantina de mi escuela Y canté adelante de 300 alumnos. Me sentí re nerviosa. Wow, me debo imaginar los nervios que tenías. Pero esos nervios valieron la pena. Porque acá ya con resistencia, por lo menos ya te hiciste conocida por tu voz. Gracias a vos por la entrevista. Muchas gracias. Y espero volver a entrevistarte otra vez. De bueno, nada, no, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Dicen pocas palabras, la mejor de todas. Escuchábamos la entrevista que nos concedió Brisa Torres y nos dejó un cober a Capela también. Muchas gracias, Brisa. Divirte las palabras obras, la protagonista de mi nueva historia, la que es buena martes si esta es y estamos a solas, aquella siempre está presente, y gasta su solo y complacerme. Me enamora, es en tu palabras, palabra, la mejor de tu horas. Acá le entrevistaremos a la señora directora. Sobre qué va a haber el día estudiantil, qué cosa van a haber el día. El día del estudiante eh, se va a realizar una jornada re retroeducativa. Va a haber juegos de distintos tipos, que se recreen, los chicos que se relajan, porque últimamente pasaron por una semana de examen, así que los vamos a a permitir que se relajen, que disfruten de su día ya que este año no hay estudiantinas en el parque donde puedan jugar y divertirse entonces la escuela les ofrece este espacio para que ellos puedan celebrar sus días de una manera diferente ¿Cómo serán los juegos? Y los juegos serán recroeducativos, habrá juego de destrezas juegos de, de de memoria, juegos de, eh, de competencia, todos los juegos que se haya va a ser de eh, competencia, porque se va a puntuar los distintos juegos que haya, las distintas presentaciones, para este acceder al premio. ¿Serán grupos de salones o grupos individuales? No, grupos por salones, porque como es competencia, cada salón competirá, digamos, en las distintas, en las distintas, eh, en las distintas propuestas que presente. ¿Y cómo se conseguirá juntos o cómo serán los premios ganadores? Sí, se va consignando juntos de acuerdo a la, al grupo que, que mejor haga el el juego o la presentación que realice se va a puntuar este, teniendo en cuenta la regla la norma que se establezca para eso el respeto el compañerismo el trabajo cooperativo trabajo en grupo son puntos que se va a considerar qué premio sería el, primer, el, tercer, lugar? el tercer lugar consiste en una bolsita de golosinas o sea, 30 bolsitas de golosinas y se Y el segundo lugar. 30 panchos y dos botellas de gaseosa de 3 litros. Y el primero. El primer lugar. 30 cholipan y 5 botellas de 3 litros de gaseosa. ¿Y esto a qué hora se celebrará? Comienza a las 16 eh, y finaliza a las 19. Ah, que me olvidaba decirte también que va a haber concurso de bailes, concurso de Reina, se va a ver la presentación de Reina y karaoke. Muy bueno. Muchas gracias por su... Bueno. tiempo. Las palabras de la señora Antonia Alegre, directora en la Escuela 118 de nuestro Barrio Mapic, refiriéndose a los festejos por el Día del Estudiante. complicado en una bici que te llega a todos lados un vallenato desesperado una una cartica cartica que minando relaja entre la gente todo te quiero así y me gustas porque eres diferente a mi manera de pelucado en una bici que me lleva a todos lados un vallenato desesperado una garganta que, que yo guardo en la cre Complicado. En una bici que, que me lleva a todos lados, un lado. vallenato desesperado, una crítica que yo guardo donde te escribí. Este sueño y que te quiero tanto, que hace rato que raïse Barcelona. Hola, como de la Radio Mapic y estamos con la profesora de baile y que le haremos unas preguntas. Eh, ¿cómo se llama el cantante y la canción? Eh, la ¿Y en qué lugar se realizará la coreografía, Caterina Salvejo? Eh, la coreografía se realizará eh, en el colegio número 128, barrio Matilde. ¿Alguna no quiere mandar un saludo? ¿Alguna persona? Les mando un saludo a todos los que están escuchando en este momento. Los grandes. Bueno, esto fue una entrevista para la, lo que suena en la calle. Eso fue todo. Me delata la mirada Hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brúcula, sin dirección, quizá y cerrada estamos encontrando en el próximo programa por este medio. Por último, agradecer a mis colaboradores Nati, David, Víctor y Peter. салі ми на рисерусі